por encima, por debajo. Bucles ascendentes. Tocles descendentes. GUCLES GRANDE-PEQUEÑO-ASCENDENTES grande pequeño descendentes Ida y vuelta. Vista, grafismo continuo. Calestric.